Para recorrer esta travesía con nosotros,、Hola. comunicate al cuatro cinco dos tres cero siete cuatro. Admirador de John Coltrane a otro, porque hace un ratito escuchábamos a Kenny Garrett y ahora vamos a meternos con Joe Henderson. Simplemente uno toca saxo alto y Joe Henderson, que murió en el año 2001, tocaba saxotenor y era a esa altura del partido una leyenda del, del saxotenor, uno de esos grandes músicos que había tocado prácticamente con todo el mundo, ¿no? Con Horace Silver, con Freddie Havard, con Herbie Hancock. Bueno, No, no, no falta músico que fuera referencial en la escena del jazz que no haya tocado con Joe Henderson, o en todo caso que Joe Henderson no haya tocado con ellos. Y lo que nosotros estamos haciendo es recordando un disco que se grabó en el 97 y que apareció remasterizado、eh, unos años después, que recuerda lo que fue prácticamente la última grabación de Joe Henderson, porque un año después. En el 98 él tuvo una un CV, tuvo muchas dificultades, finalmente murió en el 2001. Y、eh, no a causa de la CV, sino a causa de un enfisema pulmonar que lo tuvo a maltraer los últimos años. Y digo que、eh, el último disco, digamos, de estudio importante que él grabó es este que se llama Porky and Bess, que por supuesto no es más que、eh, la ópera. De los hermanos Gershwin, que se hizo tan popular. Y quienes lo acompañan en este disco, de alguna manera le rinden tributo, porque vean ustedes la, la cantidad de músicos talentosos que lo acompañan.、Eh, básicamente Jack DeJonet t en e la batería, Dave Holland en el contrabajo, Tommy Flanagan en el piano, Stephen Harris en vibráfono, John s c o f i e l d en la guitarra, Douglas h e r w i n En el trombón, y la semana pasada pasamos a dos cantantes que habían participado puntualmente de este disco, que eran nada menos que Sting y Chaka Khan. Bueno, hoy nos vamos a meter con un tema, obviamente también de la、eh, ópera Por y a n b e s que en este caso es absolutamente instrumental y que se llama algo así como o、oh、b e s ¿Dónde está mi vez? you、uh -huh. El saxofonista Joe Henderson, desde el disco Porgy and Bess, originalmente grabado en el año 1997, y el tema, ¿O h b e s ¿Dónde está mi b e s Y otro tremendo músico que tiene disco nuevo es Peter Erskine, gran baterista, surgido hace ya unos cuantos años desde haber la orquesta de Stan Kenton y que posteriormente se convirtió en una de las figuras centrales de la escena de la fusión, porque t u v o muchísimos años con la agrupación Weather Report y también estuvo con Steps Ahead y tocó con lo más granado de la fusión y del jazz. Eh, grabó mucho material para el sello SM,、eh, contrariamente a lo que él venía haciendo. Grabó unos discos que tenían mucho que ver con la cosa、eh, intimista y finalmente fundó su propio sello con el que está trabajando y grabando hace mucho tiempo. Y el disco nuevo, nuevo que se llama Doctor u m es una verdadera maravilla. Y aquí está acompañado por John Beasley en el teclado, un joven y muy promisorio pianista, j a n e k g z a l a en el bajo, Bob Shepard, legendario saxofonista, Jeff Parker y Larry Cohns en las guitarras y Aaron Sparkley en la percusión. Dos temas vamos a escuchar de este disco que tiene que ver con una especie de recorrida por la trayectoria del propio Erskine y se llaman Ocrafilia, un tema de Beasley. Y luego una composición del inigualable Joe Saguinul llamada Speechless. h <laughs> Bye. El disco es nuevo, lo grabó el baterista Peter Erskine, acompañado de John Beasley en el piano, Janek g i t z a l a en el bajo,、eh, Bob Shepard en saxos, Jeff Parker y Larry Cohn en las guitarras. El tema que acabamos de escuchar se llamaba Speechless y lo compuso Joe Sawinul. Y antes escuchamos un tema de Beasley llamado Ocrafilia.